Hola amigos y oyentes de todo el país. En el día de ayer, los trabajadores y trabajadoras de los talleres familiares y pequeños talleres domiciliarios informales realizaron una asamblea en la puerta del Ministerio de Trabajo, Avenida Alem, 650 de esta ciudad, reclamando al Estado un abordaje con políticas públicas que puedan transformar sus condiciones laborales y de vida, polos textiles, registro de trabajadores, talleres y comercializadores textiles en situación de riesgo, Consejo Coordinador de Trabajadores, Talleres y Comercializadores en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mercados Populares para la comercialización de prendas populares. Desde FM Riachuelo conversamos con Iván Terán de la Comisión Organizadora de Trabajo Alternativo en la Indumentaria, COOTAI, que nos decía lo siguiente. Toda una tarde de lucha continua porque estuvieron como dos horas en una reunión. Salió un compañero a hablar y darnos la noticia de que no se había logrado ninguna negociación y por ese motivo es que tuvimos que salir a cortar toda la, la calle Alem. Posteriormente a esto se logró que ingresen nuevamente los compañeros a la mesa del diálogo y se logró una tarde positiva, ya que se volvieron a encaminar el diálogo. La semana que viene... Va a empezar el tema de la búsqueda de los polos para la gente, para los costureros. La verdad que hoy tuvimos con los compatriotas bolivianos una tarde de hermandad, buscando una alternativa para una sociedad que vive en este tema de lo que es la costura hace mucho tiempo afligida y que todavía no se encontró ninguna solución. Sin embargo, ahora tenemos una mirada positiva para poder seguir encaminando ese tema. Y gracias a los compañeros que estuvieron concentrándose, a todos los hermanos que dieron lucha y que el día de hoy estuvimos con una sonrisa al final de la tarde ya, pero, gracias a Dios, salió todo bien. Para este sector de los trabajadores, sobre el que recae la cara más cruda de la explotación, es prioritario que el Estado pueda abordar, a través de políticas públicas concretas, esta situación de emergencia social y riesgos laborales a los que se encuentran expuestos. Exigen la garantía de los derechos elementales del trabajo y la seguridad social para el conjunto de los trabajadores. Los trabajadores costureros dicen basta, el hogar para habitar, el polo para trabajar. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo, Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.